Te n e m o s gracias inmensa por ese servicio que nos estamos ofreciendo y que haya sido hasta, hasta este momento h o n o grato a tu fragancia, a tu a t a q a tu presencia. Estamos aquí tratando de llegar a ti, p a r a del Cielo. Tratando de subir a esta montaña donde tú estás. Gracias t e d o y por nuestros hermanos, por tu pueblo que está aquí presente, el cual. Sé que están presto para escuchar esta palabra, no solamente escucharla, sino que para ponerla en p r á c t i c a Esta palabra, p a r a los Cielos, tiene、sí, un gran significado: ve a el monte. Y que esta palabra, si no, l l e g a a sus corazones. Como esa semilla que implantó ese emperador. Y ese emperador eres tú en este, en este día, Padre. Estás en medio de nosotros tratando. de sembrar esta semilla. Y sé que nuestros hermanos, como dije, han recibirla, e s c u c h a r a y ponerla en práctica. Bendito es el tuyo, la luz, hasta la donada. La palabra de hoy comienza diciendo: Y habló Adonai a Moshe en el monte Sinai, diciendo: Habla a los hijos de Israel y les dirás a ellos cuando llegue a la tierra. Que yo os doy、eh, a la tierra, que yo os doy para ustedes, a descansar, descansar a la tierra un lapso de l l e v a r de reposo, para adonar. La tierra, perdón, la Torah, aquí se refiere al año sabático. En este año, en él hay una remisión de las deudas, sin mitad. Así dijo, cuando entre. a la tierra que yo os entrego. Esto se refiere a la tierra santa Israel. Luego de que fuera conquistada y dividida, y que cada uno tomara su heredad y comenzara a sembrar su campo, Y viñedo, h a c i n d a un mandamiento respecto de guardar un año sabático. La Torah introduce un nuevo concepto e l d el del año sabático. Escrito está, 25, capítulo 25 de Baricá. 3 a l 5. Durante seis años se m b r a r á tu campo, podrá tu viñedo y c o s e c h a r á el producto de tu tierra. Más el séptimo año es un sabatón para la tierra.、En、el sabat es el sabat de Adonai. el cual no habrás de sembrar tus campos, ni habrá de podar tu viñedo, no habrás de segar lo que brote por sí solo de tu siega, ni vendirás las uvas de los que apartaron, por cuanto que es un año de canso para la tierra. Así como hay semanas de días, así también hay semanas de, de años. Y como el séptimo día de la semana es un día de Shabbat, de cese, de no trabajar la tierra, así también Hashem ha establecido que cada séptimo año sea de cese y d e c a n s o para la tierra de Israel. Este mandamiento solo se aplica en la tierra de Israel, pero 613% es de uno que no se aplica en la diáspora. Sino solamente en las tejas de Israel. Durante el año sabático está prohibido podar p a r r a s o cualquier tipo de árbol, como también está prohibida cortar plantas silvestres. El crecimiento de estas plantas silvestres. Silvestre está constituido por los cultivos que crecen de las semillas que caen al suelo, posesora、si、r en el momento de la cosecha. Entonces, esta vegetación crece durante el año sabático, s en el año séptimo, Shevit, Shevit. Sin ser plantada, va creciendo, pero está permitido recogerla, aunque haya crecido durante el año sabático. El versículo 4, capítulo 25, dice lo siguiente: Ubachena a Sevit, s h a b a t s e b o t ó n y d e la AES, r s h a b a t la Adonai. Pero el séptimo año habrá un s h a b a t s e b o t ó n para las t i e r r a un s h a b a t para el Eterno. No sembrarás tu campo ni podrás tu viña, dice la palabra de Jesús. Aquí, amados, encontramos otra vez la expresión Shabbat Shabbatón. Y ahora, en referencia al año de cimitar. Como hemos visto, la misma expresión se encuentra en referencia al Shabbat. al semanal y también dicen los sabios que se, también se refiere al yom kippur esto nos enseña la importancia que h a s h e m da a este descanso de la tierra de israel cada séptimo año Si se quebranta este mandamiento, hay graves consecuencias, al igual que cuando se quebranta el mandamiento de descansar en el Shabbat o en Don Quijote, como está escrito en Segunda Crónica 36, 20 al 21, que dice. Y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Hassán por boca de y i m i y a h u hasta que la vieja hubiera gozado de la espada. Besús s e v a t ó Todos los días de su d e s o r a c i ó n reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Este descanso para la tierra en el año sabático no significa que no se p u e d e trabajar. La teja sin el propósito de sembrar o plantar. Por ejemplo, para construir una casa se puede. La prohibición solamente tiene que, tiene que ver con, el, con todo trabajo de agricultura y de jardinería. Solamente. Otro se puede hacer. Solo está permitido regla, regar las plantas para que no se mueran. Acordemos que en Israel un á l b o m es muy importante, tan importante que hay fundaciones que se dedican a sembrar á l b o m e s todos los años. Y en, en Israel la madera. Que se usa no, no viene de Israel, viene de otros países, porque no cortan los árboles para obtener madera. Durante ese año, todos los productos que crecen en la tierra se quedan sin d u e ñ o en el año sabático, de modo que todos. podrán comer de ellos libre, libremente y llevar a su casa todo lo que necesiten, todo lo que deseen para un día de comida. No es que tampoco van a entrar en los terreno s y van a llevarse todos los frutos que hay para venderlo después o para tener un almacenamiento. No, se lleva como para un día, como en la época del de e Maná, cuando el pueblo recibía el alimento espiritual, el alimento, el alimento、eh, corporal de allá en el desierto, que bajaba desde el cielo. El Maná, que solamente tomaban lo suficiente para comer ese día. Está escrito también, versículo 25, capítulo 6,、eh, eh, paso 6, dice, y el cese y el descanso de la tierra os servirá de alimento a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornadero y al extranjero a los que residen contigo. Los campos, los jardines deben estar abiertos. Se prohibían colocar cercos. Todos los terrenos deberían estar abiertos. Y todo aquel que quiera venir tenía permiso a, para tomar de todos los productos de l a t i e r r a que desee. Ya sea hombre rico o un hombre pobre. También tenía permiso para comer. Los dueños de la tierra podían comer de la misma manera que los demás. Durante el año sabático, los dueños no. Podrían comportarse como tales, sino que el de la ciudad tenía el mismo derecho, de la, misma, la misma condición que el, que, como que el agricultor durante ese año. Es por ello que el año sabático se conoce con el nombre de. Shimita, t a s e la palabra vea, significa retirada. Esto, indica, esto nos indica que la persona debe retirarse del campo y dejarlo descansar como si fuera, como si no fuera suyo. Me sento i como que voy como, como, como una cajetilla. Voy muy rápido. Bueno, todos los vegetales y los frutos que crecen en el año, año semitá son frutos santos. Por eso hay, un, hay que. Tratado de una manera digna, de una manera muy diferente. Los gabinos dictaron una alajá que prohíbe tirar las sobras de los frutos que los comemos o que ellos comen, tirado junto con otro tipo de basura. Tiene que ser. Aparte, también prohibieron vender los productos de cimitá, o sea, los productos、eh, eh, de la cosecha, el, el resultado de la cosecha de, de, dentro del año、eh, cimitá. Incluso, Eh, prohibieron tanto como adentro de las tierras como fuera de ellas también. No se podía vender tampoco. Amado, todo esto, pero todo, lo que el Eterno hace y permite es para nuestro bien. Amén. Bear se llama la p o c i ó n Bear, el monte. Así es llamada nuestra p a r e c d a de hoy. Bear, el monte. Hay un salmo que es muy lindo. Su profundo contenido toca las fibras de nuestro corazón. ni del Espíritu. Ese salmo dice: alzaé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de a d o n a i que hizo los cielos y la tierra. Cuando el rey David escribió e l salmo, Parece que estaba pasando un momento difícil en su vida. Quizás estaba en alguna prueba o tenía enemigos acechándolo por donde quiera. Quizás en ese momento no podía salir de su casa. Por temor a lo que le podía pasar. Digo esto por, por lo que dice el versículo 7, que dice: El Eterno te cuidará de todo lo malo, cuidará tu alma. Y el 8 dice: Adorai guardará mi alma. Saída y mi entrada. Eso es o que n o s o t r o s pronunciamos cada vez que p a s a m o s por entre un arco donde está la m e s u z á colocada. Que el Señor bendiga mi s a l i d a y mi entrada. Hay un momento, amados. Hay momentos de nuestras vidas que también necesitamos alzar nuestros ojos a los montes. El David, el Rey David sabía que s o l o de arriba podía venir su respuesta. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro, mi ayuda viene del rey que hizo los cielos y las tierras. Marújense, a v o r Monte es sinónimo de montaña. Podríamos decir que monte, montaña, significa soledad, tranquilidad, acercamiento. Eso es lo que realmente uno cuando está en un monte a sola, esa paz, que se, es paz esa falta de, de ruido, ¿verdad?, que hay en un, en un monte, en una montaña, Eso es lo que nos impida, lo que nos da en nuestro espíritu. Soledad, pero esa soledad no de, de, de que estoy solo, ¿no? De que estoy solo, pero con alguien muy importante. Esa tranquilidad, esa, ese acercamiento. Ya que en él encontramos esas cosas ahí en el monte. Que tanta falta nos hace hoy día. Hay momentos en nuestra, en nuestra vida que usted y yo necesitamos subir la montaña. Pero la montaña deja siempre. Porque en esa montaña está siempre está la respuesta, está tu respuesta. Cuando aprendes a subir la montaña, subimos porque en la montaña está Él. Montaña, monte o montaña también tiene que ver con altura, buscando lo alto. l i n o s el camino. Saúl Pablo dijo en Colosenses, capítulo 3, 1 y 2, b u s c a r las cosas de arriba, donde está m a s h i a c h sentado a la diestra de j e s h e m El versículo 2 dice: p o n e r la mira en las cosas de arriba y no en las En las de la tierra. Aquí Pablo nos está animando a buscar no solo las cosas de arriba, como dice el, sal, como dice el Salmo, al saber mis ojos a los montes, ¿de dónde le da mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, q u e hizo los cielos. Amén. Amados, ya es tiempo que, que quites tu esperanza en las cosas que padecen y buscas las cosas que permanecen e t e r n a s Y por eso f e el Yeshua el autor y consumador de la fe, según hebreo. Amados hermanos, este es el, ese es el tiempo que, para que aprendamos a subir la montaña, la montaña de oración. Este es el tiempo donde Hashem está llamando a su pueblo a que subamos, que subamos a la montaña. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él. Así como llamó a Moses al Sinaí, para estar en su presencia. Porque Dios quiere darnos. La respuesta de todas nuestras peticiones. Hacen quiere bendecirnos. Hacen quiere levantarnos, prepararnos, alivarnos, llenarnos con su presencia. Hacen quiere meternos en su fuego, pero para eso. Allí nos está llamando a subir la montaña de fe, la montaña de oración, porque en la montaña está Él. Hay un monte muy famoso, más alto del planeta Tierra, una altura de 8.800 metros. 48 metros a nivel del mar. Es el monte Everett. Uno de los montes más difíciles de escalar, el cual tiene varias opciones, varios tipos de escaladas para llegar a la cúspide. Los hombres o mujeres que han llegado a él, No pueden explicar o expresar el gozo y la alegría que sienten haber llegado al alto de ese monte, a su cúpula, y plantan una bandera de su país. Vear el monte significa tu vida de oración, el cual te hace conocer A Dios. Lo que decía el predicador la semana, en esta semana, que yo debemos conocer a Dios. ¿Y cómo conoces tú a Dios? En oración. Esa montaña de, de oración se va a. a, a A conocer más aún al Eterno, a nuestro Padre celestial. Amado, sube la montaña y encontrará s respuesta para tu vida. Sube la montaña, amado, y encontrará sanidad s para tu espíritu y para tu cuerpo. Sube la montaña y verá s los resultados beneficiosos de tus hijos. Entregado a Dios. s u b i r subir la montaña en busca de Dios. Estará en fuego continuo con la r o Jacob. Sube la montaña. Sube la montaña porque la montaña encontrará al Eterno, a Dios. Hombres. De Dios que subieron la montaña. Uno fue Moisés. A Moisés, Jacé lo llamó para estar con él en la montaña. En Ezefer Shemot, capítulo 20, 34, d e 1 a 10, textualmente dice: Pasó dos. Vete, pasaje. Prepárate. Pues、para u e s p mañana y sube de mañana al monte s i n a i y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. En este pasaje que acabamos de leer, se nos dice que j e s o b mandó a Moses que subiera al monte. ¿Por qué? Le pide a Moisés que suba a la montaña. a c a se no era mejor para q Hacen le diera la, las instrucciones. En ese momento que estaba hablando con él, era mucho más, más fácil para Moisés recibir de Hacen las instrucciones para que de forma inmediata hacerse a saber. O llegar al pueblo. No, pero Jacén no actúa de esa forma. No lo, hizo, no lo hizo de esa manera. El Señor quería que Moisés subiera a la montaña y se presentara ante él en la cumbre del monte para encontrarse con él. Y Mosé con él, amado amados. Hay momentos de nuestra vida, como dije hace poco, que necesitamos presentarnos delante de Dios en la cumbre de la montaña, porque Dios quiere que estemos en su presencia. Amén. a e í te pueda responder cualquier. Oración, te puede dar la respuesta de cualquier decisión que estás haciendo. Pero también quiere que subas al monte y estés en su presencia. Observa atentamente el versículo Paschukín, de del capítulo 34. v Eso e lo se mord seis al ocho,、Permiso. dice que los vecinos seis y ocho, dice que m o i s é s empezó a proclamar, a proclamar, a exaltar. El nombre de Jesús. En el 8 dice: Y Mosé, seguramente, a ver la majestad d e Nuestro Padre, de ver su poder, su presencia gloriosa, dice que se apresuró para bajar su cabeza y adorar al Shaddai, al Todopoderoso. Yo me imagino que ese es el día que ese día le vio ser glorioso para m o i s é s Ver la majestad de Hashem en la cumbre de la montaña, el gozo, la alegría, así como esos hombres que llegan a la cumbre del monte,、eh, que a De Eve, de Monte Eve, que no se puede comparar con el gozo, la alegría que uno siente, que uno siente cuando el Señor te toca en su monte. Siempre que Jaseán te llame para estar en su presencia. Lo hará con un, con un propósito, obviamente. Después que Moisés alabó al Eterno, después que Moisés adoró al Eterno, ¿sabe s lo que pasó? Vamos a leer el versículo 10. Dice: Y él contestó: He aquí, Yo hago pacto delante de todo tu pueblo y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Padre Jesús, ¡A vos! Si estás gozoso, si estás alegre por las cosas que Jesús ha hecho en tu vida, eso no es nada. Eso no es nada. El Eterno hará cosas tremendas con nosotros. Y si tan solo subimos a la montaña de oración. Si tan solo subimos a la montaña de oración. ¿Sabe cuánto tiempo duró? Estuvo Moisés en el monte. Cuarenta días y c u a r e noches. t a n El versículo 30 del capítulo treinta cuatro y de Éxodo dice. El rostro de Moisés resplandecía. Hermanos, cuando pases tu rostro, cuando tú pases tiempo con Dios, cuando pases tiempo en la presencia con Dios en la montaña, en la montaña de tu oración, En la montaña de tu fe, tu rostro va a resplandecer de la gloria de Dios. La misma gente va a ver en ti, en tu vida, la gloria de Dios. El problema en este último tiempo es que no subimos al monte para encontrarnos con Jesús. No subimos, sino que nos quedamos en la falda de la montaña. Como si fuéramos nosotros los animales que Jacén dijo, ni los animales se acercarán a mi monte. Pero Mosén subió y tú puedes subir hoy día a, tu, a la montaña, de tu oración a la montaña de tu fe. Ahora, ¿por qué es este problema? Porque no nos sentimos capaces de estar en la presencia de Jacén por la falta de preparación para estar en santidad ante Él. La santidad, sin santidad no veremos al Eterno. es algo que debemos de, de cultivar, de aprender de buscar la sanidad. Muchas veces cometemos errores, pero como son pequeños, pensamos que nos estamos cayendo en pecado. Con este proceder, todos s e g u i m o s perdiendo. Digo, todos nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no recibimos la atención que necesitamos y no somos testimonio ante los demás, y por esto ellos no llegarán a conocer a Dios. Por ende, No estamos mostrando la gloria de Dios a este mundo perdido, sino que estamos siendo partícipes del mundo, nosotros compartícipes del mundo. Hermano, seamos la diferencia, seamos muestra con,、eh, con, con, con tu vida, muestra con tu vida. La gloria de Jacén. Muestra con tu testimonio la gloria de Dios. Para lograr eso, t debes estar en la, en la montaña, buscando la santidad. Y el otro que subió a la montaña, al monte, Yeshua. j e s ú s subía a la montaña. Mateo 5, 1 dice: viendo la multitud, subió al monte. j e s ú s subía al monte para enseñar la palabra de Dios. En Lucas 6, 12 se nos dice que j e s ú s pasaba toda l a En la noche orando, buscando más de su padre. Si Yeshua, en su condición de Hijo de Dios, tenía que subir al monte y tenía que orar por t a n t a s hora, ¿quiénes s somos nosotros para no hacerlo? Mateo 14, 23, según está escrito, que A Yesúa le gustaba orar en el monte para estar sola con su padre. Cierra la puerta de tu aposento y estará con s u padre. Hay que subir la montaña. Sube la montaña. Ora. Busca su presencia. Sube a la montaña, porque en la montaña está tu respuesta. El Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién estará en su lugar santo, y limpio de mano s y puro de corazón? ¿Sabes? Que en la montaña h a c é n va a limpiar tu corazón. h a c é n en la montaña va a limpiar tus manos, va a limpiar tu vida delante de Él. Ese fue el éxito de nuestro Rebe Masía de Shua a subir la montaña. Mateo 15, 29 a 31. Si tú llegas y lees o de cogido, te digo que no, no lo vas a entender. t e p i c o por qué. Porque aquí algo, algo pasó. Algo raro pasó con el Señor j e s ú u a ese día. Dice en este Pasaje específicamente en el 29, y subiendo al monte se sentó allí. Así dice, ¿verdad? Y subiendo al monte se sentó allí, hermano. Yeshua todas las veces bajaba del monte para qué, para sanar a los enfermos. Pero ese día él no bajó la montaña. para sanar a los enfermos, sino que más bien subió la montaña para que los enfermos subieran a él para ser sanados.、Pero、ya yo no sé de qué altura era ese monte donde estaba él sentado. El Vijay s a h dice que los enfermos subían la montaña. O b se r ven con atención. Esto es lo que a mí me llama la atención de este pasaje. Y que los cojos subían a la montaña. No sé cuánto tiempo le tomaba a los cojos. Subir la montaña. Pero lo que sí、si、sé es que ellos sabían que arriba de esa montaña estaba su respuesta. Amén. Amén. No se me vuelven como los chinitos. Que se dé un c a u e Amén. Amado. Los ciegos subían a la montaña. Pudo haber sido difícil para ellos subir esa montaña, pero yo creo que ellos sabían que arriba, d e e s e m o n t e estaba su respuesta. Porque en la montaña estaba Dios, esperando. Por ellos. En la montaña está h a c h e m esperando por ti. Esperando por ti. Esperando por mí. Concluyo con esto, amado. No importa cuánto dudes en subir la montaña. Yo una、no、vez cojo. No estás ciego, puede haber ceguedad espiritual, pero no te impide a que subas a la montaña. No importa lo que te cueste, lo importante, lo que importa es que en la montaña vas a recibir tu bendición, vas a recibir tu respuesta. En el monte de la oración, Hashem te dehumtará, te s a n a r á te libertará, te ungirá, te santificará, te limpiará. En estos días, en estos días, aquí en Venezuela, que son difíciles, Pero tenemos que subir la montaña. Porque Hacen está arriba, en la altura. De arriba vendrá tu respuesta. No aquí en la tierra. No de la situación que va a cambiar. No de la, no de la política. No del referéndum, el evocatorio, no. Entonces tu respuesta está a descambiar cuando yo sepas y a p e l a Mi socorro viene de Adonai que hizo los cielos y las tierras. Hermanos, sube la montaña. Tu montaña de oración, tu montaña de fe, s u b a Porque ahí está tu respuesta. Porque Allen está en las alturas. Amén. Soba e s a l o n Padre nuestro, que estás en los cielos. Bendito pasa el día. como al principio de pedir.